Karina Olivera, desde el móvil te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos para cerrar, Jorge, te cuento que se ha levantado un vientito interesante aquí en el Paseo San Fernando de Maldonado, en esta Feria del Libro, décima novena Feria del Libro, que nos ha tirado el cartel de, de la ladrona de libros, pero está sano, está sano, estamos con Karina Pereira una vez más, ya hemos hablado en otras oportunidades, Y hoy estábamos viendo Karena lo que es esta exposición tuya aquí en, en la feria, hay además has agregado bitácoras, libretitas, marcalibros, todo hecho a mano y, y particularmente cosido, no, no pegado sino cosido, es tremenda tarea y me, me encanta que poder contársela a Jorge y a toda la audiencia. sí bueno eh, hola cómo están todos, eh, en realidad bueno lo que es encuadramación y eso yo doy talleres también Y quiero, bueno, incursionar más en lo que es la encuadernación, traer libretas, bueno, traer más variado, viste no traer solamente libros, sino que eh, traer, bueno, libretas, marcadores, traigo también ofertas, como variar un poco de, de, ¿De qué hablamos cuando hablamos de ofertas? Eh, ofertas de libros, tenemos libros desde 30 pesos, 80, 150, que es un poco más barato, digamos, que lo que son los libros nuevos, ¿no? ¿Qué pasa con estos libros? Decime que te leíste todo lo que tenés acá. No, imposible. Imposible porque siempre están rotando, en realidad se venden todo el tiempo, entonces es imposible abarcar toda la lectura que, que implica, ¿no? Karen, ¿hablamos de libros usados o libros nuevos también? Eh, no, tenemos libros usados. A veces hay libros que están en estado, o prácticamente son nuevos, pero siempre son usados, sí. Tú muy joven, ¿qué te motiva a juntar toda esta cantidad enorme de libros? Has hecho siembra de libros también aquí en la ciudad de San Carlos. ¿Qué te motivó? Porque no sé ahora cuántos años tienes. 25 y sí, desde los 19 vendo libros. Y en realidad siempre me gustó. O sea, mi tía tenía una librería cuando yo era chica y pasaba la mayor parte del tiempo ahí. Y, y nada, y me encantó siempre. Me gustaba leer. Entonces, o sea, en un momento empecé a comprar. y cuando quise acordar estaba vendiendo porque ya no podía tener más libros apilados sabes que tenemos un oyente un ausente que, que que escucha el programa desde hace mucho tiempo si en la ciudad de San Carlos pero que además es parienta tuya no. Magdalena ah sí <risa> Magdalena que seguramente está escuchando esta entrevista y después la, la, la... Un saludo <risa> Bueno, muchísimas gracias, acá está llegando un cliente, te libero así puedes atender porque está bueno gracias. No solo mostrar sino bueno muchas gracias, gracias. Bien Jorge, cerramos esta simpática nota desde aquí, desde la feria y nos reencontramos mañana, ¿no? Sí, Entonces, ya estamos, ya estamos en los descuentos. Quería decirte que reapareció el sabio. No me digas, te acordás del sabio, pero claro, cómo no me voy a acordar. Bueno, él se, se acordó de nosotros. Él se acordó pero, de nosotros y reapareció, bueno. reapareció el sabio. Bueno, que seguramente con alguna de esas deliciosas preparaciones de las que siempre nos presenta. Bueno, sí, pero no le prometas que vas a ir a probar porque hace no sé cuántos años le estás prometiendo que vas a ir a probarlo. No, a no, degustar no, no. lo eh, que le elabora allí y no te aparece por Piriápolis. Bueno, que... no, de, sí, sí, sí voy a pasar. No quiero, no, no es una promesa, es una federación. Voy a pasar por el, a conocer el sabio que hace tantísimos años nos acompaña. Y que, bueno, lo tenemos realmente en el DBA, aquí en la ciudad de Triápolis. Bueno, y quiero irte adelantando para que te vayas preparando psicológicamente, que Nubel Cisnero dice que la cosa viene complicada. Uh, la cosa viene no. complicada, por lo menos por el litoral y por el norte. No tanto por aquí, por ahora, pero me parece que... Vamos a tener algunos, algunos episodios climáticos en las próximas horas que pueden entrar algunas lluvias. No me digas eso con esta belleza de, de, de exposición de libros que hay por todos lados. Bueno, no, no. Menos es, mal que Karina justo le sacamos el retorno. Si no dice, es... el jueves la mañana comienza inestable en la zona norte con tormentas y lluvias. La tarde seguirá húmeda e inestable con persistencia de tormentas y lluvias principalmente en la zona nordeste y este. incrementándose los vientos a partir de la noche del jueves. El viernes estará ventoso en la mañana en la zona este con restos de nubosidad y algunas lluvias aisladas mejorando. La tarde seguirá templada a cálida con cielo ligeramente nublado y agrego yo, va a bajar la temperatura el próximo fin de semana porque la presencia del viento así lo va a, a estar generando. Caramba, bueno, este, este indicio de, de que se cayó el cartel aquí de, de la de Libros de la Feria mm. puede haber sido eso justamente. Bueno, bueno, de repente, ¿quién te dice? En fin. Hasta mañana. Bueno, hasta mañana. Buena jornada para todos. Dale gracias. Chau, chau. Chau, chau. chau, chau.